Karina Olivera, desde el Modellón, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Te escucho, Karina. Bien, Jorge, contarte a ti y a la audiencia que el próximo sábado, 11 de febrero, entre las 9.30 y las 16, se va a estar llevando a cabo el campamento deportivo Tri-21. En esta actividad van a estar participando deportistas con síndrome de Down de diferentes departamentos. Para ampliar detalles de esta actividad... Eh, recibimos a Eliana González, directora de Políticas Inclusivas de la Intendencia, para que nos amplíe los detalles. ¿Cómo estás, Eliana? Muchísimas gracias por habernos. Muy bien a ustedes. Gracias a ustedes. Bien, contale a Jorge y a toda la audiencia cómo va a ser el desarrollo de esta actividad. Bueno, la actividad se va a desarrollar el día este sábado de eh, 11, desde las 9.30 de la mañana en adelante, en la playa accesible, Es un encuentro para confraternizar porque estos 32 chicos de todos los departamentos van a concurrir al Tri-21 que se va a desarrollar en la ciudad de Buenos Aires eh, desde el día 21 a 25 de, de marzo de este año. Entonces, este va a ser una jornada de intercambio, de recreativa para que se conozcan un poco más y surgen de los Juegos Paradeportivos que tuvieron este encuentro este año que fueron en San Carlos, en la ciudad de San Carlos, y bueno, el cual clasificó en natación eh, Guillermo Luongo, que es quien va a ser este nuestro atleta eh, para deportivo en estos juegos por el departamento. ¿En, en qué consiste? que ¿Por qué se denomina tri 21 Tri 21 porque es es multijuegos, son este panamericanos, 20, este, y bueno, y ahí eh, el Van varias disciplinas, y bueno, una de ellas es, nosotros, por ejemplo, Uruguay compite en fútbol, natación, judo, este, y, y fútbol, natación, eh, judo, ay, este, y ay, ¿Y, y, y, ay, y bueno, fútbol, natación, judo, y me falta una disciplina más, perdón. No pasa nada, tal vez es básquet, porque acá habla de básquet, fútbol, natación posiblemente sea Claro, ¿verdad? nosotros eh, solo eh, competimos en cuatro sí bien bien eh, eliana una uno de los en el este torneo justamente se va a desarrollar en el marco de lo que a ser el día mundial del síndrome de down que es el 21 de marzo qué actividades se prevén aquí en el departamento bueno acá en el departamento se está este como siempre eh, tratando de coordinar de tratando no se coordina con la asociación down Y es un día que nosotros lo tomamos también, de como siempre, de concientización, de reflexión y de, de, la verdad, que de seguir este, tratando de incluir y realmente cada vez que estamos ocupando más espacios en cuanto a la cantidad de oportunidades que hay. En este momento estamos en, en la ciudad de Piriápolis, en la playa accesible, en la playa, en un encuentro de kayak inclusivo, que es el primero, y que hay más de 60 habitantes personas en situación de discapacidad que están disfrutando. este Como que se está ampliando las oportunidades y se están brindando más herramientas para que las personas con discapacidad tengan más oportunidades a nivel deportivo, a nivel recreativo, y por supuesto también eh, necesitamos que sean incluidos a nivel educativo. Y para eso estamos trabajando. Bien, este campamento está previsto que una parte se desarrolle aquí en la Plaza Accesible, Y otra en el campus de Maldonado. Puntualmente en el campus, ¿qué es lo que compete? Así que es lo que va a pasar. Y bueno, en el campus lo que se va a hacer es este la parte deportiva, eh, pura y exclusivamente, este, también se va a compartir este un almuerzo, se va a tratar de, de que cada familia se conozca, porque van a convivir unos cuantos días, son cinco días. Esta esta actividad que es de la Secretaría Nacional de Deportes, conozca también nosotros participamos la Dirección de Políticas Inclusivas y la Dirección General de Deportes, porque no solo tenemos nuestro deportista de Maldonado, sino que este nosotros este también vamos a competir a nivel a nivel nacional, eh, nuestro competidor va este nos va a representar a Maldonado y Uruguay también. Son varios países que van a estar en esa instancia. Bien, Jorge, ¿alguna consulta para Elena? Elena, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, ustedes. Bien, simplemente quería consultarte. Más allá de la gente involucrada directamente con esta realidad, eh, ¿consideran ustedes que hay más sensibilidad de parte de la sociedad con todo lo vinculado a este tipo de temas? Yo creo que sí. Yo creo que se está sensibilizando, se está concientizando y se, se está visibilizando que hay muchas personas en situación de discapacidad y que merecen oportunidades como esta. Hoy, por ejemplo encontró un grupo de personas ciegas y baja visión acá en la playa de Piriápolis en este momento, y bueno, y la verdad que estaban felices de poder eh, disfrutar de esta instancia, que la verdad que es muy positiva, porque realmente Calla que Inclusivo, este, les encantó, eh, muchos no habían experimentado, y bueno, hay muchísimos turistas, eh, este, acá en Playa Accesible, que también eh, ya le llama la atención, y preguntan y dicen, bueno, nosotros tenemos una persona con discapacidad, un familiar, ¿podemos traerla? Bueno, la verdad es que, que, si yo, que sí, que se está avanzando muchísimo, pero falta mucho también, ¿no? Gracias por esta charla, muy amable. No, por favor, a las órdenes. Bien, le agradecemos a Eleana González, entonces directora de políticas Institutiva de la Intendencia, que nos contaba los detalles de lo que va a ser este campamento deportivo Tri-21, que se va a estar desarrollando en, en Maldonado, y en el cual van a estar participando deportistas con síndrome de Down de diferentes departamentos del país. Cerramos, volvemos en un ratito. Vale, gracias. Chau, chau. chau. chau.